You. You. You. Barrio canino. Barrio canino. Ah, shit. Bueno, bueno, bueno, buenas tardes, bienvenidos hijos del rock and roll Os saludan los aliados de la noche Estamos en Barrio Canino, esto es Agora Sol Radio Bienvenidos al programa de la siesta o de la no siesta de los viernes por la tarde Una semana más aquí haciendo el perruno Una vez más en la emisora del 15M aquí en Madrid Muy cerquita de esta Puerta del Sol que, bueno, pues otra vez Estamos bajo la amenaza de no poder transitarla tanto como quisiéramos Así que, bueno, pues también disfrutando un poquito de estos frescores Que ahora sí que lo podemos decir Por primera vez desde que empezó este programa Y ya van 15 tardes que hemos estado aquí Hoy estamos fresquicos para dar las buenas tardes, como no, al doctor Harry. Muy buenas tardes, Juan Carlos, gurú y alma mater. Ya hablaste de esta canción un día. Ya hablamos, ya hablamos, es verdad. Es que el tema los temas se entroncan inevitablemente. Y hoy vamos a hablar de, de niños. Y aquella vez hablamos de, del Mediterráneo. Y aquí que tenemos los niños mediterráneos, es inevitable. Como siempre también, el nunca suficientemente reverenciado Profesor M. Muy buenas tardes. ¿Cómo Muy... estás? ¿Cómo estás? Pues bien, bien, bien, bien, bien. Oye, con más fresquito, como decías, y qué gran canción se ha elegido el profesor Harry, ¿eh? Qué gran canción. Y, bueno, cómo no, estamos aquí también con Juan Franer, que un viernes más, y ya no nos quedan muchos, disfrutamos no. de su presencia. Buenas tardes, buenas tardes a todo el mundo, en la por primera vez tarde de perros, desde que empezamos este programa. Es verdad, ¿eh? Qué bonito dicho, hace un día de perros. Y nosotros, que queremos ser vuestros perros, pues estamos tan contentos. Somos perritos mojados, web perritos. Y bueno, también saludamos también a nuestra invitada, ella es Cristina. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bien, bien. Cristina es abogada laboralista, nos va a estar hoy acompañando durante todo el programa y bueno, vamos a hablar con ella de una cosa que a todos en mayor o menor medida nos preocupa, los trabajos, esas cosas que, que parece ya son una entelequia algunos tenemos y otros no como los pimientos de padrón y también de las reformas laborales que han acompañado a a, a la situación laboral por durante este último año de forma especialmente intensa ¿no? Y bueno, y en esta secuencia infantil hoy nos queríamos de alguna manera convertir en D'Artacan y los tres más que perros. No más que perros, no. Más que perros es lo que hay aquí. Y bueno, pues habíamos traído este tema porque queríamos hablar de la música infantil, que ya sabéis que nosotros a esto de la música le damos bastante importancia. Y bueno, pues yo me he autonombrado Dartacán del barrio Canino. Pero no paramos ahí. Paco es, es Amis, que es el seductor. En... Sí, sí, claramente es el seductor en, en la serie, que es Aramis en la novela. Sí, es el guapo. ¿no? Sí, el guaperas, el guaperas, eso es. igual te puse, ya no me acuerdo. A Harry le has puesto el molón, a mí me has dejado al... A, sí. al, al, al, ¿Al bruto? Al bruto, Hostia, al... Al, bruto hor... yo soy... al bruto buenazo, <risa> que, que no buen horror. Yo soy Dogos <risa> ¿Y, tú no, eres, ¿Y tú eres entonces? No, no, tú, tú no eres Dogos, Dogos soy yo <risa> Yo soy Dogos, que en la novela es Atos Y a doctor Harry le ha tocado el jefe ¿Sí? <risa> sí, sí, sí, sí ¿No os acordáis de la serie que era el que siempre pensaba? Ah, Estaba de Artacán y uno de los perros era el listo, el pues de bigote. El... Ese era yo. El... <risa> ese es ese. Como en la vida real, el Pero único con capacidad real. para para poder pensar un poquito. No nos hemos equivocado tanto entonces. <risa> Bueno, pues esto es lo que nos va a acompañar Hoy en el programa, eh, reformas laborales Tema laboral y música infantil Que parece que no pegan, pero pegan Como perfectamente, porque Todo lo que estamos haciendo se lo van a comer Aquella chavalada, <risa> aquella chavalada que estamos dejando Atrás, lo sentimos por vosotros Los que juegan en los parques No hemos sido capaces de hacerlo mejor <risa> Así que, bueno Por lo menos vamos a pasar un buen rato También recordando esa fabulosa serie De Artacán y, y los tres los tres perros Que luego mirando ahí en, en la wiki Resulta que solo tenía 26 capítulos, pero a mí me pareció sí, en su momento que duraba años. ¿eh? Duraba, es, que es como David el Lomo, que ha durado años y años y años. Pues no, pero me pareció una vida entera. Era sí, mi sí, favorito. Sí, sí, sí, sí. sí, sí. Siempre después de comer, lo más importante sí, era a atacando. Sí, sí, sí. Bueno, pues cuéntanos un poco más cosas de, de la canción canina que ya nos toca. Pues nada, contaros que esta es una serie que, curiosamente, yo, no los, yo, yo no, realmente nunca me planteé de pequeño y luego de mayor tampoco, era tan buena que no hacía falta plantearse nada más de dónde había salido esta serie, ¿era japonesa, era española? No, era hispano-japonesa, curiosamente, ¿eh? no, no vayas a creer. Quizá fueran los primeros dibujos japoneses que de los cuales yo tengo conciencia. Había estado más antes y cosas así, pero no eran de mi gusto realmente. Aquí la épica de D'Artakhan, que, bueno, como sabéis, está basado en en una, una novela de Alejandro Dumas que transcurre durante el reinado de Luis XIII evidentemente padre de Luis XIV el rey Sol, <ríe> como es lógico y transcurre durante la primera mitad del siglo XVII y bueno, realmente es pues, una recreación pseudo histórica de unos hechos en los cuales eh, durante la campaña que Luis XIII dirigió, con las tropas francesas en la guerra de los 30 años y que inició, se inició como un conflicto religioso aquí la figura del malvado cardenal Richelieu ¿eh? <ríe> y que acabó destapando pues, ambiciones políticas eh, por el control de centro de Europa, y una guerra en la que todos los bandos pues emplearon fundamentalmente mercenarios. Esto venían a ser un poco, de alguna manera, los, los mosqueteros, ¿no? Sí, estaban pagados, pero bueno, eran tipos entrenados de dudosa procedencia, digamos. marines! <risa> o peor. <risa> no me quería echar yo al frente un mosquetero de estos, ¿eh? debían ser gente de cuidado. Y bueno, pues la historia ya la conocéis todos. Atacán llega del sur de Francia a París y a hacer vida. Y bueno, pues ahí conoce a los mosqueteros, se enamora de la bella Julieta. Y bueno, la historia ya la conocéis todos. Así que vamos a recordar este tema que tan buenos recuerdos me trae. Fabulosa manera de empezar Un barrio canino como no podríamos haber traído esta canción antes Madre mía Bueno, vamos a pasar ya a la materia que nos ocupa hoy. Como decíamos, antes de estos asuntos caninos que nos han precedido hoy y que van a continuar durante todo el programa, eh, estábamos ya con Cristina. Ella es, como decíamos, abogada laboralista y nos va a contar bastantes cosas, bastante bien informada, mucho más que nosotros, sobre el tema de las reformas laborales, ¿no? Que siempre vamos picoteando, son cosas de estas que van saliendo los medios de comunicación, siempre acaba diciendo joder, la", nos la están clavando, pero nunca llegas a saber exactamente la magnitud del problema hasta que luego dices, bueno... Realmente no sé qué ha cambiado o qué han hecho, pero sí que sé que cada vez más colegas están en paro ¿no? y cada vez probablemente uno de, de nosotros esté más cerca de, de estar ahí no y cada vez con más dificultad, con condiciones más leoninas no y bueno, pues decíamos, es un buen momento para que alguien un poco informado nos cuente exactamente qué es lo que se está haciendo y por qué. Para haber llegado a esta situación que eso sí que la sabemos perfectamente cuál es, ¿no? Porque lo vemos todos los días. Así que, Cristina, hoy eres la punta de lanza de esa sabiduría que nos falta. <risa> Vaya. <risa> y pues nada, cuéntanos un poco el, sobre todo el recorrido de estas últimas reformas laborales. Pues he intentado, bueno, he, he intentado hacer un poco un orden cronológico, pero sí que es verdad que, que es que ha habido muchísimas. Entonces he escogido un poco las que eran igual más representativas, pero por nombraros desde la de septiembre de 2010, que fue del uh -huh. año pasado, en la que, bueno, pues incluso el ministro de Trabajo decía que era como el objeto era la reducción de la temporalidad, básicamente que en realidad luego no ha sido así, pues ha habido, después hubo otra en diciembre, en febrero, en junio, en agosto, vamos, casi todos los meses ha habido una reforma laboral. Quizá las más importantes son las de la de, la de septiembre del año pasado y luego ya la reforma de la negociación colectiva y la última de los contratos formativos, que bueno, que suponían también, algunas suponen un aumento en la temporalidad de los contratos, Pero luego también ha habido muchas reformas que estaban orientadas a incentivar, a dar incentivos fiscales a las empresas, bonificaciones a las empresas, reducción de cuotas a la seguridad social, con lo cual ha habido muchas, que a lo mejor las voy a dejar un poco a un lado, pero sí que básicamente se centraban en bonificar la contratación por parte de las empresas que no sé tampoco hasta qué punto ha pasado cuando, cuando el desempleo sube cada vez más. Entonces, no sé si, si... Bueno, me voy a centrar primero en la del año pasado, porque quizá uh -huh. luego al hilo se van a explicar las demás, porque luego son todas como una re-reforma, ¿no? Es una reforma de la reforma anterior. Entonces, para, para sintetizar un poco, porque la reforma fue bastante, bastante amplia, pues sobre todo la idea de la reforma anterior era disminuir la contratación temporal. Y eso significaba que, que bueno, se si habían utilizado de una manera bastante abusiva, porque todos hemos tenido contratos de obra o servicio, contratos de duración determinada por circunstancias de la producción. Entonces, estos contratos, en realidad, prácticamente, bueno, hay muchísimos que pueden, se pueden ver que están hechos en fraude de ley. Y porque no cumplían con lo que marca la ley, que tenían que ser, bueno, que eran un poco la finalidad o el objeto de ese contrato. Pero lo que se intentaba era... Eh, limitar estos contratos temporales que habían sido utilizados de manera muy abusiva, como ya digo, y, y limitarlos en el tiempo. Es decir, eh, que no superasen un determinado, una determinada duración con el objeto que luego o bien la gente fuese indefinida y le diese una cierta estabilidad en el empleo, o bien que, que bueno que los echases pero que no estuvieses contratando continuamente de manera temporal. Uh -huh. Entonces la idea era esa. El ministro de Trabajo salió diciendo que bueno la idea era reducir la temporalidad porque era una lacra. Y de hecho las estadísticas decían que básicamente lo que teníamos eran contratos temporales. Entonces establece un plazo máximo que no puede ser mayor de tres años, ampliable a cuatro eh, o 24 meses en 30, etcétera Hay un límite temporal. Y luego hay un incremento progresivo de la indemnización. Porque si cuando a ti te despiden por un contrato de obra servicio o un contrato temporal son ocho días de indemnización por año trabajado. Entonces esto se ha hecho que sea progresivamente vaya aumentando hasta los 12 días. Progresivamente digo porque hasta el año que viene no son nueve, hasta el siguiente no serán diez y así sucesivamente, con lo cual pues nos ponemos ya en 2015 o 2016, no sé muy bien para que sean doce. ¿Por qué digo que luego ha habido re-reformas sobre esta reforma? Pues porque luego esto en realidad con las últimas reformas se ha, se ha eliminado toda esta limitación porque bueno, con la idea de que, de que era mejor tener un contrato temporal que no tener contrato entonces bueno lo que os voy a contar igual se queda un poco ahí no se queda en el limbo porque va a estar suspenso durante unos años no sabemos muy bien luego también eh, eh, bueno pues se modificaron también otro, otro tipo de cosas como puede ser la nulidad de los contratos antes bueno pues pues a lo mejor un contrato podía ser nulo pues por un por una por, por determinados fallos o Sin embargo, se redujeron las causas. Básicamente, un contrato solo puede ser nulo cuando es discriminatorio, cosa que es difícilmente demostrable, o cuando es, es, está en el ámbito de lo que es la maternidad, por ejemplo. ¿no? Una mujer uh -huh. embarazada, pues, pues es fácil demostrar que ha sido despedida igual en su reducción de jornada y eso sería un contrato nulo. Pero también se reducen las causas de nulidad, con lo cual esto quiere decir que lo que hace el empresario es decir, admito la improcedencia del despido, te uh -huh. pago y ya está. Uh -huh. Y luego, en cuanto a las indemnizaciones por despido, que los empresarios dijeron que, en realidad, y bueno, esto es cierto, eh, se habló mucho de abaratar el despido y dijeron que con la reforma no se abarataban los despidos. Bueno, se abarata un despido, que es el despido objetivo. El despido objetivo puede ser porque la empresa, a una persona concreta, pues le diga, mira, por causas técnicas, económicas o de producción, se te echa a ti y a dos más. No llega a ser un despido colectivo, pero sí que, que bueno, se llama despido objetivo o puede ser también, pues, por otro tipo de causas como absentismo, etcétera. Este despido, eh, si era improcedente, todos los despidos calificados como improcedentes, después tenían 45 días de indemnización al año. Este en concreto, si se calificaba como improcedente, se reducía esta indemnización a 33 días. O sea, yo admito la improcedencia, pero como es objetivo, en vez de pagarte 45, te pago 33. Además, se reduce el máximo también. Si antes era un máximo de 42 mensualidades, ahora es un máximo de 24. ¿Qué pasó con esto? Pues que a diciembre el Ministerio de Trabajo publica unas estadísticas, en, así te metes en la página y en una de estas pestañas que nadie lee, pues en actualidad laboral, pues ahí y habían aumentado de manera considerable los despidos objetivos, ¿por qué? Porque si tú reduces la indemnización de un determinado despido, obviamente los empresarios se van a ir a por ese despido, uh -huh. después luego ya admitirán la improcedencia, pero ¿qué más da, no? ¿Qué más da sí, admitir sí, sí. la improcedencia de uno o de otro? O sea, el hecho pues, al final es que se, se abarata el despido. Claro, ¿no? realmente esa es la consecuencia. Ellos dicen que no porque solo se ha abaratado ese despido, <risa> pero al final la consecuencia es esa, claro, que, que lo terminas abaratando. ¿Qué más eh, se estableció en los contratos para la formación? Eh, bueno, los contratos para la formación son básicamente, pueden ser de dos tipos. Hay contratos de prácticas, que es cuando tienes una titulación superior y, y hay contratos que son formativos. Los contratos formativos son para cuando no tienes una, una titulación ni tienes unos estudios. Y estos contratos lo que hacen es darte una formación a la vez que haces unas prácticas en una empresa. Imaginaos, no sé, eh, alguien que va a trabajar en un taller y le mandan a una escuela a estudiar mecánica un porcentaje de la jornada y el otro porcentaje trabaja en el taller. Un ejemplo. Bueno, pues ese tipo de contratos. Lo que se hizo fue, si antes la duración de un contrato en formación Solo se podía, Bueno, la duración. El contrato en formación solo se podía hacer desde los 16 hasta los 21 años. Es decir, si tú tenías 25 no te podían hacer un contrato para la formación. Te tendrían que encuadrar en otro ámbito. Bueno, pues se amplió a 24 años. O sea, ya desde 16 a 24. Y luego ya veremos que con las sucesivas reformas estos 24 se han convertido en 30 y, bueno, quién sabe. Y los contratos de prácticas, que eran los de la titulación... Eh, si los si te los podían hacer, tú terminabas una carrera o una titulación de grado superior, bueno, pues te los podían hacer durante los cuatro años siguientes a terminar tu titulación, pues también se amplía. Ya te los pueden hacer durante los cinco años siguientes, ¿no? Vamos ampliando los plazos de manera... Yo recuerdo cuando eran dos años solamente. Sí, bueno, fíjate. <risa> <risa> ya son cinco. Ya te pones igual en 40 años y tienes un contrato formativo de prácticas o quién sabe. <risa> uh -huh. Y bueno, pues eh, se amplió la edad y lo que se hizo, también tenían una duración máxima, los contratos de formación, que podían estar entre un mínimo de seis meses y un máximo de dos años. Ese máximo de dos años también ha sido ampliado posteriormente, uh -huh. pero lo veremos en reformas posteriores. Con lo cual, en esta reforma, lo que dicen que se pretende es disminuir la temporalidad, poniendo unos límites, se disminuye eh, la indemnización por despido objetivo, que al final ya hemos visto que realmente al final todos son despidos objetivos, Y en cuanto a los contratos formativos, lo que se hace es aumentar el periodo en el que puedes tener ese tipo de contratos. Y luego se establece una en una disposición adicional, que son de estas también al final, que nadie se lee, que es eh, la creación de un fondo de capitalización. Esa gran idea del ministro de Trabajo. El fondo de capitalización, básicamente, es establece que eh, sin incrementar las cotizaciones por parte de los empresarios, lo que significa que si de algún lado tienen que salir, saldrían del trabajador, Tú vas metiendo como en, un, en una bolsa el dinero, ¿no?, cada mes, un determinado número de días al año, que eso se tendría uh -huh. que determinar posteriormente. Entonces tú con ese dinero, bueno, la empresa básicamente, ese dinero que es el que está en el fondo de capitalización, pues si era un despido, a ti te reducían, si la indemnización era de 45 días, pues a ti del fondo de capitalización... Te quitaban la parte, si por ejemplo tú habías puesto siete días de salario al año, pues en vez de 45 eran 45 menos 7, serían. No estaba estructurado, pero sí que salía, en principio saldría parte de la indemnización de lo que tú habías puesto en ese fondo de, la, de capitalización. Que no te despedían, tú lo ibas acumulando durante toda tu vida laboral. ¿Qué pasaba al final? Que tú podías coger ese fondo de capitalización, ese dinero que después de todo era tuyo... Y claro, era como te, te grababan, es decir, te ponían más impuestos si lo cogías todo junto que si lo ibas cogiendo cada mes. Si tú lo vas sacando cada mes y tú ya te has jubilado, quiere decirse que es un complemento a pensiones. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De un plan de pensiones alternativo que no es público? Esto se ha quedado en, de momento en suspenso también porque luego se vio inviable, dada la situación... Y, y el ministerio, si bien no, no, no ha cejado, quiero decir que, que él quiere continuar mmm, estudiando la, la medida, pues lo ha, deja, lo ha pospuesto para 2013. Sí que es un fondo que está, que está, se, está basado quizá en, el, en la idea de, del fondo que existe en países como Austria, o creo que en Italia también existe, pero bueno, se veía difícil de, de poner en España. Quizá pues por el número de contratos o porque no se sabía muy bien cómo se iba a financiar. Pero bueno, básicamente lo que daba miedo era un poco eso, ¿no? Que si tú. Además, es que en qué punto, si tú tienes un plan de pensiones, ¿no? Por decirlo de alguna manera, un complemento a pensiones con este fondo, pero a ti, de ese fondo, a ti te han despedido, porque puede ser posible, a lo largo de tu vida laboral, te pueden despedir mil veces. Pues si te despiden y tú ya has gastado ese fondo, tu complemento a pensiones es más bajo. Si tú bajas las pensiones las pensiones estatales, que de hecho se han bajado al aumentar la edad, y lo que haces es poner un, un complemento que no deja de ser algo privado, sí que ya estás fomentando un desequilibrio. Entonces, bueno, básicamente eso era lo, la reforma del, de septiembre del año pasado. Luego ya, si nos vamos en el tiempo, ha habido, pues como os he dicho antes, ha habido numerosas reformas que han ido, que han ido orientadas a lo que era incentivar la contratación por parte de las empresas. Hay una medida en diciembre de 2010 que se basa sobre todo en incentivos fiscales a las empresas. Vamos a bajarles los impuestos, básicamente, ¿no?, para que contraten. Yo no sé si visteis más contrataciones a partir de diciembre que antes. Sí, muchas he visto, visto <ríe> las mismas. Pues hay una serie de incentivos que, que bueno, que las empresas también dicen que, que en realidad no tienen incentivos ni tienen bonificaciones y tal. Tienen bastantes bonificaciones dependiendo del contrato. Después, en febrero, vuelve a salir otra reforma laboral, bueno, otra reforma, que, que sobre todo, bueno, pues... Se basa también en bonificaciones, en establecer una serie de bonificaciones para la empresa. ¿Qué quiero decir con bonificaciones? Que le reducen las cuotas. y si la empresa tiene, se quejan de que tienen que cotizar, que es verdad, bueno, por cada trabajador se cotiza y es una cantidad considerable, eso está claro. Pero, pero claro, hay bonificaciones que llegan al 100% de las cotizaciones, que eso no está saliendo del empresario, eso saldrá en su momento, pues... Pues del organismo que haya aprobado esa reforma, que puede ser pues desde la seguridad social o los presupuestos generales del Estado, etcétera. Entonces, en esa, además, ya empieza a haber una o sea, ya hay una como contrarreforma a la reforma, porque si bien en la reforma del año pasado, en la de agosto, en la de septiembre, perdón, se decía que, que había que reducir esa temporalidad estableciendo unos límites, pues ya aquí lo que se fomenta es el contrato a tiempo par los contratos de trabajo a tiempo parcial que no crean nuevos empleos y ya se bonifican sobre todo pues estos contratos que igual son más temporales. Se bonifican, de hecho, los contratos a tiempo parcial en un 100%, con lo cual la empresa ya no tiene que pagar cuotas de seguridad social de ningún tipo. O sea, un contrato eh, a tiempo parcial está refrendado al 100% ¿La cuota de seguridad social desde qué momento? Sí, desde... Esta era una de las medidas de esta reforma. Tenía tres medidas y una era que hay reducciones que podían llegar al 100% de las cuotas que pagan a la seguridad social. Si tú creabas un puesto a tiempo parcial, estabas bonificado, te acogías a una bonificación del 100% en las cuotas. Durante el tiempo que durase, pues eh... hay algunos que tienen una duración, el, el contrato no debía ser inferior a seis meses, pero yo, bueno, imagino que el tiempo... Dependerá. Hay algunas que incluso había bonificaciones que incluso llegaban a los tres años. Bien, o sea, bien, que bien, bien, bien. ¿Y esto es se importante. aplica a fundaciones también o solo es para empresas privadas? Bueno, eh, yo entiendo que siempre que cumplas los requisitos y tú hagas una contratación, independientemente de cuál sea tu figura, eh, vas a tener la bonificación. Si yo hago un contrato, ¿qué más da que sea una asociación, que sea una empresa? No, esto lo, lo comento porque ayer precisamente mi jefa, eh, la fundación en la que trabajo a tiempo parcial, eh, me decía que, que le encantaría subirme el misero sueldo que cobro, pero que es totalmente imposible debido a la cotización de la seguridad social que ahora descubro. Eh, mi primer contrato fue de seis meses Es decir, no inferior Con lo que entraría dentro de lo que estás diciendo Y todas las personas que trabajan aquí eh, Son a tiempo parcial Con lo que parece ser que mucho de cotización de seguridad social igual no, no se está pagando. Hay bonificaciones importantes, tanto para los contratos temporales como para los de tiempo parcial. O sea, que, que sí que es verdad que lo comento, porque quizá la gente no se queda tanto en las bonificaciones que se les da a las empresas, ¿no? Nos uh -huh. quedamos igual en que se baja la indemnización, etcétera, que, que sí que es cierto que nos afecta directamente, pero también se oyen continuamente las quejas de los empresarios que pagan mucho y es que tienen bonificaciones que igual la más baja, igual lo oscila en entre el 50% aproximadamente. Entonces, bueno, también depende del tipo de trabajador. Se si ha bonificado mucho, pues a jóvenes hasta 30 años, que ya la juventud va subiendo, igual con 40 eres joven, a jóvenes hasta 30 años, pues ya estás bonificado. Si estás desempleado durante un periodo igual de 12 meses dentro de 18, también te pueden bonificar si te hacen contrato... O indefinido, ...o indefinido o temporal a tiempo parcial, es decir, que, que sí que hay bonificaciones... Considero. Madre mía, sí, madre pues... mía lo que se cuece en la trastienda. Yo con esto también lo que me queda, recuerdo cuando el abono joven era hasta los 21, <risa> <risa> <risa> subía hasta los 25, parece que ven aumento y podemos decir que la juventud nos pisa los talones, <risa> cualquier día nos vuelve a alcanzar. Y si os parece, vamos a procesar nuestro estado de juventud, el porcentaje de juventud que nos queda con una canción infantil. ¿Qué mejor? Bueno, pues vamos a comenzar con el ciclo infantil de hoy. Hemos intentado buscar canciones eh, infantiles, pero que, que transmitan. Con chicha, con chicha, con chicha. ¿no? Algo, que tengan algo detrás. Y bueno, antes también me gustaría reflexionar un poco eh, acerca de, de la música y los niños, ¿no? Porque. Parece ser que la estimulación en nuestro cerebro la ¿no? Que produce la música o el sonido Despierta ciertas reacciones en zonas muy determinadas del cerebro ¿no? Y es por eso por lo que la música Tiene este carácter, digamos, tan, tan íntimo de alguna manera Porque la repetición sucesiva De una misma melodía Excitando la misma zona del cerebro produce un efecto muy fuerte en la memoria, ¿no? Se graba, digamos, en zonas de la memoria muy profundas. Y esto hace que canciones que hayas oído, a lo mejor, de niño, cuando eras pequeño o algo así, no has vuelto a oírlas durante 40 años, de repente la oyes y algo te salta adentro, ¿no? Y incluso teniendo en cuenta que, que esto en los niños eh, funciona incluso a edades muy tempranas, ¿no? Incluso en, en un estadio prenatal, antes de nacer, Se entiende que los, la audición en los bebés ya está funcionando desde el tercer trimestre de, de gestación Esto es un poco arriesgado, pero mm. parece ser que está comprobado Y, y bueno, eh, de esta manera quiere decir que tanto los sonidos que emite la madre ¿no? Que son muy cercanos, eh, como todos los sonidos o músicas que se puedan poner alrededor Van a estar ya grabándose en esta parte de nuestra cabeza ¿no? Así que probablemente casi toda la música que oigamos hoy nos va a sonar, inevitablemente ¿Sí? ¿la Vamos a tener ahí Y vamos a empezar con, pues con un clásico. Un clásico de la canción infantil que esto. Yo creo que ha sido la canción infantil más recurrente y con más adaptaciones en el mundo adulto. O sea, Mambrú se fue a la guerra. ¿Quién no conoce esta canción? <risa> y además, yo en el mundo adulto la he oído adaptada muchas veces con un sentimiento antibelicista. Uh -huh, Siempre, sí, sí, el bueno. Manbrú es como el Johnny Coge su fusil norteamericano, ¿no? Que coge su fusil y volvió con menos trozos. Pues algo así le pasó a, a Mambrú. El caso es que este Mambrú, curiosamente es la castellanización del nombre del duque de Marlborough, duque de Marlborough, de Marlboro. Marlboro, el mismo, el Marlborough. Marlborough, del mismo, de Marlborough. Y este hombre era un un inglés que participó en las campañas en la guerra <coughs> anglo-francesa eh, y acabó Por, por deriva en España durante la Guerra de la Sucesión Española. Bueno, previo, de hecho, ¿no? Era cuando los franceses y españoles ya tenían alianza contra los ingleses y los ingleses entraron por la zona de Valencia y parece que este hombre era el que comandaba los ejércitos eh, británicos y les dieron una paliza, digamos que se echaron, ¿no? Y digamos que ya Francia quedó establecida en la península Preparada ya para recibir a los guerrilleros españoles, ¿no? Pero bueno, el caso es que era, este Mambrú en principio era como una canción patriótica española, ¿no? De Mambrú se fue a la guerra y no volvió. Y los mató a todos. Y entonces, pues era como los hemos echado a los ingleses y tal, ¿no? Era un cántico de la España que luego cantaría aquello de Iban las cadenas poquitos años después. Sí. Es que somos de verdad lo que no hay ¿eh? o sea, aquí... Pues bueno, y, y contaros también Una última curiosidad en, el, en la que vais a oír Sinceramente no sé qué, qué niños la cantan Ni qué grupo, no, no he podido encontrarlo Pero falta la última estrofa de la canción Y esa última estrofa es en la que dice Que Mambrú vuelve en un ataúd De oro y marfil, y esa parte es la que No se canta quizá pues por este rollo de disnificación, o ¿no? de dulcificación de las canciones Para que los niños no canten cosas de muertos Pero bueno, pues nada, Mambrú se fue a la guerra A ver quién no la conoce I'm, I'm loose and need that fue a la guerra y, bueno, nadie sabía cuándo iba a volver, si es que iba a volver. Y, bueno, tampoco sabemos todavía tampoco con qué pretensión inicial exactamente fue la canción, si fue una cosa o la contraria. Pero, bueno, es cierto que a los niños se les habla de la guerra y esta es una de las canciones que se utiliza para ello. Como también hay que hablarles de las reformas laborales que estamos preparando y que ya se han consumado muchas de ellas para los que vengan Primero sufrimos los que estamos aquí Después los que vengan detrás Nos ayudaba Cristina Antes de esta canción a comprender un poco Qué es lo que ha pasado desde septiembre De este año pasado hasta ahora En septiembre del año pasado Entramos en antecedentes eh, Hubo una reforma laboral que bueno fue duramente criticada Al final los sindicatos mayoritarios Entraron en el juego convocaron una huelga general que yo voy a hablar de mi punto de vista estaba bastante a destiempo ¿no? ya se produjo cuando esto estaba funcionando luego le preguntaremos también a Cristina qué opina de este tema eh, el caso es que aquella reforma laboral bien hecha mal hecha o con lo que quisiera traer De, de alguna manera se ha reconocido que imperfecta era, o por lo menos tenía muchos aspectos que no, no estaban correctamente definidos porque después de entonces hasta ahora, y han pasado nada más que apenas 13-14 meses, ha habido seis decretos que han modificado aquella ley. Eh, estábamos hablando an antes de esta canción de uno que ocurrió en diciembre del año pasado y, y también hemos comentado algo, aunque seguimos hablando de ello, del decreto de, del 11 de febrero que aprobaba más medidas todavía para modificar, para, para reformar la reforma laboral. ¿no? Bueno, pues Cristina, cuéntanos un poco más qué contienen estos decretos, ¿no? ¿cuál era su objetivo? Sí, pues eh, como ya estábamos comentando antes, en realidad esa, esa finalidad que tenía la reforma primera, que era la del año pasado, eh, pues se ha quedado un poco diluida. Y ya con el resto de las reformas, pues lo que se ha ido ha sido aumentando un poco la temporalidad. Estábamos con, bueno, es el Real Decreto Ley 1 2011, que en realidad todos, si los leéis, son todos de, de medidas urgentes para promover la ampliabilidad De medidas urgentes en el ámbito fiscal, de medidas urgentes. Entonces son tantas medidas urgentes y al final yo no sé si se ha conseguido... Claro, estaba pensando con respecto a lo que comentabas antes de este tipo de bonificaciones, si realmente, es, bueno, realmente, pues para mí está claro que no, no, no promueven nada la contratación el, o eliminar o bajar el índice el porcentaje de contratación temporal, porque si estás bonificando la creación de contratos temporales... Eh, hasta con un 100% incluso, yo me plantearía despedir a todos mis empleados y contratarles de nuevo. O sea, Así es el doctor Harry. Así es de verdad. Si los tuviera o tuviese. Qué mente tan empresarial. Esos hay son hay... los emprendedores que necesitamos en este país para hay llevarlo adelante. Hay que pensar como ellos para entenderles, si no, no... Hombre, ellos también te pueden decir que hay bonificaciones para la contratación indefinida o para la transformación de lo que eran contratos temporales en indefinidos. Pero es cierto que un empresario lo que va a hacer es valorar, ¿no? Si tiene que contratar a alguien, ¿qué me... ¿por qué me bonifico más? ¿O qué es lo que me da más dinero? ¿O qué es con lo que menos, con lo que menos me gasto? no? Este, una, una observación. Últimamente, buscando trabajo, que es una, un trabajo también importante, me he encontrado muchas ofertas en las que te piden, si no es requisito indispensable, pero si puede ser, que seas minusválido. Claro, porque las bonificaciones... No, no, eso tiene eso tiene su sentido. Y es porque las bonificaciones para discapacitados, si a lo mejor una bonificación normal eh, igual es el, o el 50%, o una cantidad tanto alzada a lo largo de todo el año y dura tres años, cuatro años como máximo, no sé si si alguno más o menos, o doce meses, pues las bonificaciones para discapacitados son, durante toda la vigencia del contrato, igual las cuotas son una bonificación del 100%. Por eso sí que a lo mejor ha aumentado, esa, sobre todo porque además las fundaciones... Creo que se bonifican especialmente, aunque de esto no estoy muy segura. Ya, ya veis, amigos. Dejemos de meternos con el inmigrante y comencemos a luchar contra el minusválido, que además es más sencillo. En cualquier caso, sí que es cierto que se ha promovido la contratación de sectores que son de difícil empleabilidad. Y hablo de discapacitadas como hablo de mujeres. O sea, realmente desempleados, hay muchos más o sea que hay muchas más mí, desempleadas mujeres eh, por me ejemplo. me interesa intentando cambiar el tono aunque <risa> posiblemente dentro de un rato volveré a arengar a nuestros oyentes contra los discapacitados porque todos les odiamos cuando vamos por el centro y vemos que el único espacio para aparcar tiene la dichosa plaquita. pero bueno, no, eh, hablando un poco más en serio, creo que, a ver eh, según entiendo, eh, uno de los problemas que hay Es la productividad. O sea, siempre se habla que en España eh, la gran carencia que tienen los empleos es que son poco productivos. Eh, según entiendo yo, cuando una persona pasa más tiempo en un mismo puesto de trabajo, eh, va poco a poco aprendiendo a hacer más funciones y es más capaz de desarrollar su labor. Y por ende, entre de mi mentalidad más física que económica, eh, sería más productivo. Eh, imagino que estoy totalmente equivocado. ¿Por qué? No, no, lo que pasa es que el problema que se dice que tiene España es que mm, mm, más o más, o por lo menos al menos un 40% de la producción es del sector servicios. Entonces, en el sector servicios no hay cualificación. O sea, en el sector servicios tenemos hostelería, tenemos. Pues tenemos trabajos que no son cualificados, tenemos la construcción, de hecho se han fomentado los contratos formativos precisamente porque se veía que había un sector de la población, que eran los jóvenes, ya hemos dicho hasta 30 años, que, que a lo mejor habían entrado en la construcción dejando eh, de estudiar y que ahora salían en un mercado en el que no tenían cabida. Pero claro, somos un, un mercado o sea somos somos un sí, un mercado laboral descualificado, con lo cual el problema es más ese. Yo creo que la producción y en cuanto a la temporalidad, a alguien que igual pone ladrillos o sin... O sea, te quiero decir, en un trabajo que no tiene cualificación o un camarero mismamente, pues a lo mejor tú puedes ser muy buen camarero, pero al empresario le va a dar igual, porque si contrata a otro al mes ya va a saber hacer... O sea, no son trabajos que exijan una cualificación tan alta como para que como para que ellos sufran eh, el quedarse sin trabajadores. Entonces hay muchísima rotación. Bueno, yo, yo discrepo. Eh, sí. Ser un buen camarero de barra no lo hace cualquiera, de verdad. Y sí, es sí, está claro. Y yo también lo veo así, pero el empresario, a lo mejor, pues le da igual que tú tires bien una cerveza mientras los clientes vayan. Uh -huh. Es decir, que no se valora igual tanto, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno. vale, y el referente eh, a los trabajos... Eh, que sí exigen una cualificación eh, es bastante común creo de trabajos que exigen una cualificación con contratos que no es decir, te pedimos que seas doctor honoris causa por la Universidad Canina sin embargo tu contrato va a ser de PRT eh, esto es legal, no es denunciable porque creo que sí es una práctica común Pues es que, a ver, legal. Si, tí... si tú lo firmas es legal. Ya es está. que, a ver, un contrato es un pacto entre partes, según dicen. Entonces, pues si tú firmas una categoría inferior, allí está en ti el que vayas a denunciar tu categoría, por ejemplo. O... Lo que sí que han aumentado es el número de becas. No sé si os habéis dado cuenta, te metes en cualquier página de trabajos y lo que antes era un trabajo, ahora es beca por el transporte. <risa> o te pagamos 300 euros. Entonces, bueno, eso sí que ha aumentado mucho. Quizá también porque se ha promovido esto, porque se va aumentando la edad en la que tú puedes acceder a ese tipo de contratos. Entonces eso también, quieras que no, a ver, eh, se fomenta. Igual que se fomenta la temporalidad con las otras medidas. Que yo no digo que la idea original haya sido el reducir la temporalidad, el, pues, etcétera. Pero que es cierto que luego el mercado se adapta y normalmente no nos adaptamos para bien. Ya. Entonces. Es cierto. Es cierto. Y es más, he llegado a ver una oferta en la cual me proponían trabajar tres meses gratis y luego ya me hacían un contrato temporal. Pero así, para. ¿sabes? De buen rollo. Para conocerse antes, claro. <risa> es increíble, ¿eh? te lo, además te lo dicen así con su cara. Puedes trabajar dos, tres meses así sin cobrar para que vayas viendo cómo funciona esto y luego ya te contratamos. Entonces te, se te queda una cara de imbécil, ¿sabes? De, perdona, hasta luego. Sí, está claro. Lo que pasa es que, que, bueno, también es cierto que hay muchísima gente que está en desempleo y que ya al final se terminan cogiendo cosas que no... Que en condiciones normales probablemente dirías que no del tirón, ¿no? Sí, de hecho hay algún loco que cree que ha, hemos celebrado la llegada del habitante mil millones y que cree que, que todo esto es un complot para que seamos muchos y cada vez trabajemos por menos, pero, pero bueno, eh, siguenos contando acerca de los distintos reales decretos. Eh, que han, qué han ido sucediéndose? Eh, ¿qué, ¿Qué nuevas eh, aportaciones eh, nos han ido permitiendo? Pues, eh, hablando del de... Nos habíamos quedado en el de febrero de 2011, uh -huh. que sí que decíamos que había una bonificación del 100% en los contratos temporales, ¿no? Establecía tres medidas, básicamente. Eh, una primera medida era bonificar, Porque la salida está en que los empresarios contraten, que es cierto. Quiero decir, el trabajo lo generan los empresarios. ¿De qué forma? Pues a lo mejor eso es cuestionable. Pero sí que se, de nuevo se introducen nuevas bonificaciones para el empresario. Hay un programa de recualificación profesional, no sé si habéis oído, eh, que ahora, para toda esa gente que igual tenía mucha experiencia, entonces se hace como, como una especie de... Sería como un FP o una, un ciclo formativo en el que se les da una certificación. Ellos eh, les das una formación teórica y lo que ellos aportan es la experiencia. Entonces, entras ya dentro del programa este de recualificación de vamos a formar a toda esa gente que, que no estaba formada, ¿vale? Que para insertarla de una mejor manera en el mercado de trabajo. Para esto hay que reforzar el servicio público de empleo estatal. Es decir, que tú vayas al Servicio Público de Empleo Estatal y que ellos te hagan tal cual viene en la medida, como tercera medida, por cierto, válgala, que se establecen itinerarios individualizados para cada persona. Es decir, te van a hacer un itinerario, te van a decir eh, esto es lo que tienes, esto es lo que puedes ofrecer, te vamos a buscar un trabajo, lo que sería el Servicio Público de Empleo Estatal ideal. Se han destinado un presupuesto de 200 millones de euros Y yo no sé tampoco, o sea, esto es, es, quizás son críticas personales, pero yo no veo un cambio en la orientación de, de lo que era el INE, vaya, del paro, que mm -hmm. llamamos todo De hecho, no conozco a nadie que se acoja a este programa. ¿Conocéis a alguien? <risa> yo no, la verdad. Es la primera noticia que tengo de que existe. Pues esta. hay un programa de recualificación profesional. <risa> pero pero bueno, sí que es cierto que tampoco ha sido una medida que, que bueno, pues que se haya cogido especialmente bien. ¿Por qué? Porque a ti te ofrecen esos programas y al final a uno que tiene experiencia le dicen que va a adquirir la teoría y al que tiene la teoría porque acaba de salir de la carrera o porque igual sí que tiene mucha formación pero no encuentra trabajo, le dicen que con ese programa adquirirá práctica. Con lo cual queda un poco difuso y no se sabe muy bien para qué es ese programa. Entonces, bueno, son pues, pues una medida más. Después de esta sale otra nueva reforma que es eh, también en febrero Que de nuevo habla de bonificaciones empresariales y de nuevo dice que hay que reforzar el servicio público de empleo estatal para que vuelva a hacer, pues eso, para que haga políticas activas de empleo. Yo no sé si se han llamado alguna vez de algún empleo por parte del, del INEM. Continuamente. No, Continuamente. A mí me llamaron para una entrevista, pero se habían equivocado de perfil. Entonces. Yo no... <risa> <risa> es el único que se equivocan, joder. <risa> Pues ahí está, el fortalecer el servicio público de empleo estatal. <risa> <risa> o sea, pero realmente se ha dotado de presupuesto a. Porque claro, tú puedes hacer una ley y decir, ¿habría que hacer esto? ¿O habría que.? ¿Pero qué medidas concretas se han hecho para, para reforzar el, el sistema de, de búsqueda de empleo estatal? Claro, es que el tema es que, que aparte de esa famosa red Trabaja que estaba en una página ahí, que uh -huh. luego la volvieron a meter en la página original que no se sabe muy bien qué uh -huh. han hecho con ello. Y, y bueno, los, los programas de recualificación obviamente existen. De hecho, te llaman para, para uh -huh. estos ciclos formativos. ¿Medidas en sí de cuando tú vas a que te hagan eso el itinerario este personalizado y tal? Pues no sé muy bien. O sea, no, a mí no me consta. No Entiendo que... Sí que igual hay gente que va y le dicen ah, pues con, le dicen cómo hacer un currículum, pero eso ya se mm hacía -hmm. antes. Mm -hmm. Entonces sí que dentro del Real Decreto viene incluso la partida presupuestaria que va a ir destinada a esto. Con lo cual yo entiendo que eso sí que ha salido. Mm -hmm. El dinero ha salido, pero no sé, Alguien de igual podéis traer a alguien, algún trabajador <risa> ¿Al le del INE <risa> vale. para que nos lo cuente. Vamos, sí. o sea que como estamos viendo No sé yo si es que lo veo siempre Desde, desde mi lado de la barrera Pero tenemos una reforma laboral Y tres decretos ley eh, Que lo que hacen es beneficiar, Bonificar, bonificar a, al empresario Y Y grabar al trabajador Por decirlo de alguna manera mm. Porque, bueno, yo no lo sé y También se introduce la puerta a, la, a esa privatización oculta de las pensiones Como puede ser el, el fondo de capitalización o yo la verdad es que no lo sé pero sí. pero no sé es, me da me da siempre esa sensación de que pues la que tenemos todos de que al final pagamos siempre los mismos En realidad, a lo mejor esto ya es una crítica personal. Igual sí que estoy incidiendo en los puntos uh -huh. en los puntos que yo considero que no, que son más débiles. No, pero a mí sí, me, sí estaba intentando pensar como un empresario todo el rato. <risa> o sea, se me <risa> a coger el papel. Entonces yo digo, bueno, eh, las cosas están mal, pues tengo menos ventas, lo que sea, pues tengo que echar a gente. Bien, me viene bien que, digamos, me faciliten las cosas, ¿no? Con lo cual el país parece que me apoya como empresario para que siga realizando mi... Mi labor y siga contratando gente. Tengo que contratar, las cosas están mal, me cuestan caro contratarles, pues bueno, digamos que de alguna manera me bonifican incluso para que contrate más gente y lo haga de una manera, digamos, más beneficiosa para mí, pues que les pueda despedir con facilidad, que sean contratos temporales, etcétera. Pero el caso es que, aun cuando todas estas medidas favorecen que yo contrate, ¿por qué sigue creciendo el paro? O sea, ¿por qué no aumenta el número de contratos? Quiero, quiero decir, o sea, hay un dinero hay un dinero circulando, sabemos que hay una cantidad en blanco, una cantidad en negro, mmm, quiero decir, el dinero no desaparece de la, de la noche al día, tiene que estar en algún lado y deberían poder seguir contratando. No sé, sé qué, o, no sé. yo me imagino a lo mejor, produzco demasiado y no lo vendo, pues no quiero aumentar el número de trabajadores, pero no sé, si esto, estas medidas facilitan algo o no, en la creación de puestos de trabajo en realidad yo tampoco tengo la respuesta de cuál sería la solución ideal sí que el desempleo sigue creciendo y también es cierto que empresarios que antes utilizaban a tres trabajadores ahora utilizan a uno porque les puede sacar el mismo trabajo y además sí que está un poco y esto al margen ya de las reformas siempre te mueves nos movemos en general con la política del miedo no ahora uh -huh. estamos en crisis eh, si tú me haces Tanto trabajo, o si tú no te niegas a hacer este trabajo, quiere decir que hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Quédate una hora más o que mm. o haz, hazme tal, no sé, tal proyecto, termina tal. Entonces eso sí lo puede hacer un trabajador y encima él tiene miedo de quedarse desempleado porque... Porque le han facilitado a su jefe despedirle. Claro. <risa> claro. Entonces... Pues, hombre, sí que, por ejemplo, eh, con el aumento de los expedientes de regulación de empleo, un expediente de regulación de empleo es cuando despides a varios trabajadores, ¿no? Superas un límite, entonces es un despido colectivo, por llamarlo de alguna forma. Entonces, cuando haces ese despido, el, el, ya, el famoso ERE que habréis oído, el ERE puede ser de varios tipos. Puede ser un ERE extintivo, que es cuando directamente te echan y ya está. Puede ser un ERE un de reducción de jornada, un ERE suspensivo, en el que, bueno... Suspensivos, como que te quedas sin trabajo temporalmente, pero lo te van a llamar. Entonces, sí que se preveía que, ante, por ejemplo, una reducción de jornada, que es una medida que podrían adoptar las empresas, ¿no? Bueno, no despido, pero ahora tengo menos trabajo, vamos a reducir la jornada y después vamos a continuar con una jornada completa cuando la cosa vaya mejor. Yo creo que todos los trabajadores incluso estarían dispuestos a asumir esas, esas medidas. Bueno, pues ahí. Eh, sí que en la primera reforma lo que se estableció es el, el hacerlo, claro, el compatible con el paro, ¿no? Tú cobrabas la prestación por desempleo en la cantidad que tú habías reducido tu jornada y si ese ere acababa siendo un ere extintivo, es decir, al final te despedían sí o sí, ese paro no computaba. Como, como cobrado hasta 180 días un límite ¿no? entonces tú era como poner el contador a cero y volver a cobrar otra vez el desempleo, pero en realidad yo veo que todo son como muchos gastos igual para, es como que todo sale del estado, el empresario uh -huh, al final que es el que debería correr con el riesgo y ventura y todo eso pues mmm, si le bonificas si estás haciendo todo lo posible y al final es que todo sale del mismo sitio, es que él no corre con el riesgo ni nada <risa> además esto va en contra de las teorías del liberalismo económico, es decir, no queremos intervencionismo del Estado no hay intervencionismo del Estado, es decir, no me puedes decir cuánto, ni cómo, ni de qué manera puedo llevar a cabo mi actividad económica vale, pues entonces luego cuando vayan mal las cosas, porque tengo que pedir dinero yo al Estado al que no dejo que intervenga? Claro, en realidad no lo pides simplemente, bueno, pues <risa> Sí Más o menos Bueno Además, bueno, sí, sí, perdón. No, no, no, no, está interesantísima la charla, pero después de este y de temazo tras temazo, a mí me gustaría oír uno más. Qué música perruna nos llegan desde, desde nuestros años de infancia. Bueno, pues ahora vamos a ponernos duros. La infancia más hardcore, aquella que no tuviste. <risa> bueno, eh, este tema que voy a poner es un ejemplo de que Antes hablábamos de que se disneyficaban ¿no? las canciones un poco. Se, y con bueno, el tiempo se iban adaptando las letras porque al fin y al cabo se las cantan niños y como podéis imaginar, lo que no entienden se lo inventan. Perdón, ¿has dicho disneyficaban? Disneyficaban, sí, es un verbo que acabo de inventar ahora mismo. Disneyficar. O sea, hacer de Disney. <risa> Bien, pues hubo una época en la cual los niños cantaban salvajadas sin ningún tipo de, de problema. Y, y bueno, he encontrado este, este tema... Hay que, hay que bucear y, y buscar mucho para encontrar cosas de estas porque hoy en día si te pones a buscar todo lo que te sale es del cantacuentos este horrible voy a voy a desde aquí meterme directamente y decir la mierda que me parece lo del cantacuentos. Todos aquellos que tengáis hijos Cantajuegos, o sea, canta -juegos, canta -juegos. pues Cantajuegos Todos aquellos que tengáis hijos Por favor, no les pongáis esto Buscar un poquito en internet Si lo podéis bajar igualmente y es gratis. Si hay de la bola de cristal Se los podéis poner Bajaros canciones infantiles de toda la vida Que esto de los, de los cuentajuegos estos los cantajuegos Como se llame De verdad que es horrible o sea, tra, tra, Transforman todas las canciones En un pastelón Y no tiene ninguna gracia De verdad Bueno, pues vamos a oír un tema, un tema tradicional Clásico de Además de aquí de Madrid Y que se cantaba en toda España Se llama La calle del turco Este tema A muchos no nos sonará Porque hace tiempo que desapareció Y ahora vais a entender el porqué El, el tema es una, es una lo, lo ha traído, lo ha rescatado el pasado Joaquín Díaz, que muchos conoceréis, es un arqueólogo del, del folclore español y, y bueno, es zamorano de nacimiento, y, y vallisoletano de adopción, pero ha, ha desarrollado su actividad en toda España, incluso fuera de España, aunque en los últimos años ya se ha restringido más al la, ámbito a la de Castilla-León. Y, y, y esta calle del turco, esta canción, me llama la atención porque Es, la letra está muy poco dulcificada, es, es mmm, bastante dura y claramente habla del asesinato de Prim. Es un Prim, que lo sabréis todos, pero bueno, es un, fue un político y militar progresista, progresista para la época y para ser político y militar. Que al final en el siglo XVIII estuvo muy presente en la política española y bueno, su intento de, de ofrecer la corona a Mario de Saboya... Le costó la vida y dio lugar tres años más tarde a la Constitución de la Primera República aquí en España. Bueno, pues aquí en la calle del Turco, que actualmente es la calle Marqués de Cuba, la que pasa por la puerta del Círculo Bellas Artes, ahí fue donde le, le dispararon en un atentado. Las heridas no fueron mortales en principio, bueno, perdió varios dedos y tal, pero, pero al final las heridas, las heridas se infectaron y le costó la vida. Y bueno, la canción relata tal cual lo que pasó, solo que a ritmo de tonada de niño. En este caso nos la va a interpretar a Joaquín Díaz, lo cual le da un tono más solemne, pero imaginar esto cantado por, por voces infantiles, es duro, ¿eh? Bueno, pues, La calle del Turco. En la calle del Turco le mataron a Prim, sentadito en su coche con la Guardia Civil, con la Guardia Civil, con la Guardia Rural... ...a las diez de la noche en el paseo real... ...cuatro tiros le dieron en mi tal corazón... ...cuatro tiros le dieron a boca de cañón... ...al pasar por las cortes le dijeron a Prim... ...vaya usted con cuidado que le quieren herir... ...si me quieren herir que me dejen hablar entregar las armas a otro general... ...al llegar a la plaza salió el hijo mayor... ...¿quién ha sido ese ingrato que a mi padre mató?... ...¿quién será ese tirano?... ...¿quién será ese traidor?... ...¿quién ha sido el infame que a mi padre mató?... barrio canino. estaba la calle del turco en la voz de Joaquín Díaz, os recordamos que estáis escuchando Barrio Canino, el programa de entrevistas caninas que se emite todos los viernes a partir de las 4 de la tarde en Agora Sol Radio hoy todavía no os lo hemos dicho pero podéis seguirnos a través del Twitter en la cuenta arroba Barrio Canino y también en la cuenta arroba Agora Sol Radio, también estamos en el Facebook podéis buscar ahí las páginas de Agora Sol Radio y de Barrio Canino y también tenemos un correo electrónico donde podéis contactar permanentemente con nosotros barriocanino.yahoo.es y bueno, pues nos puedes escuchar en directo también desde madrid.tomalaplaza.net y hoy, como decíamos antes, estábamos hablando aparte de esta música infantil que nos viene aderezando también de la mano del doctor Harry todo este programa eh, estamos hablando con Cristina, ella es abogada laboralista y bueno, pues una persona con bastante más información que nosotros del tema de todas las reformas laborales, especialmente las que han acontecido este último año Que, bueno, pues la verdad es que es de estos programas que venimos contentos y acabamos cabreados por lo que nos cuenta Cristina. No no por culpa de Cristina, pero bueno, por lo que porque es que de otra forma no se puede contar. Y mira que aquí nos reímos hasta de esto, ¿eh? Reímos por no llorar. Bueno, pues seguimos, llevamos por... Digamos, acabando febrero, ¿no? Me parece. Vamos la reforma 5.000. a ver. Luego, bueno, seguramente lo habréis oído, lo de la reforma de la negociación colectiva, que eso también pues, fue fue bastante criticado por los sindicatos, tanto mayoritarios, quiero decir, en esto fue un poco una posición común, y, y bueno, la reforma de la negociación colectiva ha sido otro paso más eh, para, darle, para seguir dándole... Eh, pues, digamos, bonificando de otra manera a los empresarios, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Y es porque, porque bueno, los empresarios desde desde el primer momento lo que pretenden es una, es una flexibilización interna, un mayor poder empresarial. En la negociación colectiva, para que os hagáis una idea, es cuando... Eh, si tú vas a de negociar un convenio bueno pues eh, hay convenios en distintos ámbitos, hay convenios sectoriales, hay convenios provinciales, convenios estatales, entonces quizá eh, antes se promovían más el convenio, el convenio sectorial que no el convenio de empresa, porque el convenio de empresa también estamos hablando de una de una negociación que se produce dentro del ámbito de una empresa, que puede ser más o menos pequeña, que tu capacidad obviamente para forzar, forzar Mm, negociar negociar, eh, bueno, forza, forzar fuerzan todos sí, sí, sí, sí. <ríe> son dos posturas y eh, pues se limita no es lo mismo, imaginaos por ejemplo en el ámbito de la limpieza viaria si en lugar de que hay varias empresas, varias contratas, si en lugar de hacerlo en el ámbito del sector y, y a lo mejor pues negociar un convenio con todas las empresas juntas, que sí que se nota que lo negociase una única empresa Pues obviamente es es, una, es un ejemplo bastante claro de lo que puede suponer el potenciar una negociación en el ámbito empresarial. Sin embargo, esa acción se tiende obviamente... O sea, se busca que la negociación sea empresa por empresa. Sí, sí, sí. De hecho, eh, bueno, las propuestas empresariales eran básicamente el aumentar el poder del empresario, lo que al disminuir tu fuerza en la negociación colectiva, pues hace que ellos tengan mayor poder en, en bueno, pues en, en el salario, en la jornada, en la modificación de las condiciones de trabajo, porque, uh -huh. porque bueno, por pues las razones que, que hemos dicho antes. Y al final, pues de las primeras, de las primeras posiciones quizá que mantenía la, bueno La posición sindical, obviamente, era que prevaleciese el convenio estatal. Sin embargo, la posición empresarial pues, decía que igual la, la forma más adecuada sería dentro del ámbito empresarial, obviamente. ¿Por qué se decantan en la reforma? Pues por potenciarse la negociación colectiva en el ámbito empresarial. Esto quiere decir que establecen que se prioriza absolutamente la negociación en el ámbito de la empresa sobre la negociación en ámbitos superiores. Con lo cual, sí que de nuevo, eh, se está un poco recogiendo la, la propuesta empresarial. Esto, perdona que te interrumpa, sí, esto sí. significa que eh, si... Mm, bueno, no sé, no sé cómo decirlo, como que el, el convenio dentro de la empresa, por llamarlo de alguna manera, eh, vale más que, el, que, claro. que un convenio colectivo de sector, por ejemplo. Entonces pueden, supongo que ir a la baja las... Claro, además no tenemos... Nuestras condiciones no están consolidadas. Nosotros, uh -huh. cuando cuando tú negocias un convenio, eh, lo que has eh, conseguido en el convenio anterior no significa que tú lo tengas ya establecido y que sobre eso, a más. No, puedes ir a menos, siempre. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, imaginaos, Fujitsu tiene... Tiene un convenio de empresa. Se podría mover igual. Hay informáticos, hay personal de oficina por el convenio de oficinas y despachos, que es en un ámbito más amplio, pero se mueven por un, por un convenio empresarial, con lo cual ellos pueden estar por debajo o pueden sí. estar por encima. No necesariamente tienen que estar por debajo salarialmente, pero sí que a lo mejor pues, tienen peores condiciones en realización de horas, eh, modificación de las jornadas, etcétera Entonces sí que eh, es, es yo creo que es darle más poder Obviamente, a, uh -huh, al empresario claro. en su ámbito. Respecto a esto, eh, yo siempre he tenido una duda: ¿a qué nivel está el estatuto de los trabajadores? ¿Por encima de convenios o por debajo de convenios, ya ver, sea sectoriales o.? El estatuto, hay una jerarquía no, normativa, uh -huh. eh, pero el estatuto lo que establece son unos mínimos. Sí. El estatuto establece unos mínimos que el convenio puede superar. Es decir, cuando tu negocio es un convenio, no puedes estar en unas condiciones inferiores a las que establece el estatuto siempre partes de ahí. Es igual que nunca puedes estar por debajo del salario mínimo interprofesional, pues estableces unos mínimos. Y luego, a partir de eso, tú ya puedes mejorar. Si no tienes convenio, hay empresas que no negocian un convenio, se mueven por el estatuto. Entonces, claro, siempre la gente dice, claro, son condiciones peores, obviamente, porque te estás moviendo en unas condiciones uh -huh, en mínimas. Un mínimo mínimo, claro. claro. Y luego, a partir de ahí, pues... Pues mejorar. Pero claro, mejorar, a lo mejor lo que ya has llevado muy mejorado durante tiempo, se puede convertir en, pues, en una congelación de salarios, etc. No, en pérdidas de derechos. Eh, claro, obviamente. En general, yo creo en los últimos 20 años hemos perdido derechos como trabajadores en España. Sí. sí o sea, totalmente. Claramente. Y bueno, pues sí, hay unos mínimos, pero. Bueno, claro. Además, no nada. cada vez nos acercamos más a los mínimos que a eso que habíamos conseguido. o sea, que, que no. De hecho, hay mucha gente que cuando entró en el mercado laboral, fijaos en toda esa gente que a lo mejor despiden por un expediente de regulación de empleo o por, por cualquier despido, que igual lleva 20 años en la empresa. Pues está claro que las condiciones con las que sale al mercado laboral ahora son como... bueno pero muy inferiores a las que podía tener cuando él entró en ese mercado laboral. Entonces, claro, sí que se han perdido. Se han perdido derechos, se han perdido se han perdido poder adquisitivo también. Porque a lo mejor hay gente que ya llevaba, entró antes de 2008 la famosa crisis y estaba ganando 1.500 euros y ahora sale en un mercado laboral donde igual el salario pues no llega a los 1.000. Claro, y aquí entra la duda. Ayer estuve viendo una entrevista con el señor Boyer de los cuartos de baño y comentaba que en el ámbito de la contratación lo fundamental eran tres ejes uno eh, ajustes lo llamaba ajustes creo creo que se entiende vamos reducción bien eh, dos bonificación no no parece que fuera al trabajador tampoco. No. no. Y tres, fundamental, volver a renegociar. Y aquí fue mi sorpresa, además preparando la entrevista, que vi todo el listado e inmenso de reformas sí. laborales, que era necesaria una nueva reforma laboral. Porque decía que se llevaba tiempo intentando, pero todavía no se había perfeccionado nada Y eh, el eje fundamental de esto decía que las negociaciones Eh, ...de convenios... ...tenían que ser empresa por empresa... Sí. ...entonces lo que tú comentabas... Clau, una empresa no, de claro. siete personas... Eh, ...se ponen en huelga... <risa> ...y no parece que tenga... ...un efecto descomunal en la vida social... ...sin embargo... Eh, ...si además tú puedes despedir... ...a esas personas... Y contratar otras siete con contratos magníficas temporales. contratos temporales de y un cien O sea, todo esto, lo que la duda que me surge está muy bien, ¿no? Eh, a mí me parece estupendo, echamos a todo el mundo, eh, contrato temporal, comunismo, que en cierta forma es lo que están imponiendo, <risa> es decir, todo el mundo... Con el contrato mínimo. Sabemos que antes estaban los arquitectos, los abogados, y ahora sabemos que los arquitectos y los abogados también cobran una miseria. Así que, bueno, bien, todos, todo comunismo, todo cada vez más próximo del mínimo interprofesional. Pero en el fondo, aquí lo que baja es la capacidad adquisitiva. Y si la gente no tiene dinero, no esto se para. Claro. Y, o sea, a mí me habían educado en que los empresarios eran muy malos porque vivían de la plusvalía que producíamos. Si todo esto va a que cada vez hay menos trabajadores y cada vez el poder adquisitivo eh, disminuye, eh, no sé, ¿qué, qué, ¿qué sentido, cuál es el fin o hacia dónde crees tú que, que está encaminado esto? Es que, eh, en realidad, o sea, tampoco... pensando hacia ellos, ¿cómo les beneficia? Yo creo que el empresario tampoco piensa en a ver si tú si tú lo que haces es producir tuercas para no sé, para cualquier cosa, tampoco vas a ellos no, no piensan que, uy, este hombre va a consumir menos tuercas. <risa> ¿Sabes? Pero pero sí, es cierto, no no sé hacia dónde va. En el momento en el que la gente cobra menos, tienes más contratos temporales, con lo cual gastas menos, entonces el sistema productivo no se mantiene. No, pero, pero eso, es, eso es algo que yo creo que está la verdad es que no conozco el discurso de las grandes empresariales en Estados Unidos pero sí que los, los institutos económicos de Estados Unidos lo que están diciendo es todo lo contrario, que lo que hay que hacer es fortalecer, o sea que la política de ajustes no va a arreglar nada, que es lo que se está haciendo en Europa, y que lo que hay que hacer es favorecer el empleo público para que se vuelva el consumo, o sea es desde una, desde una mentalidad capitalista también, es de señores, no hay que despedir a la gente hay que darles trabajo, que sea lo más estable posible, es decir, estatal Para que vuelva a funcionar la economía. Y eso en Europa es lo que no se está haciendo. También desde. Entonces, yo la verdad es que. Es que bueno, la verdad es que no sé qué piensan nuestros líderes, ni, ni si son más expertos los unos que los otros, pero también te parece que aquí cada uno dice lo. No sé. Yo no sé, últimamente la verdad me da la sensación de que Estados Unidos. Eh, Las noticias, esto que dicen, ¿no? estos comunicados que hacen ahí como de un toque de atención ¿no? de, a, a Europa. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? No os des cuenta. Aquí sabemos cómo funciona el asunto. Me hace la sensación de que aquí están en un rollo parcheando ahí un poco, ¿no? Como, sí, vamos a ver si ajustamos, tú también, ajústate tú también, a, a un modelo económico, probablemente el alemán que no tiene por qué funcionar en el resto de los países de Europa. De hecho, sabemos positivamente que no funciona. Y si habéis ido alguna vez a Alemania, sabréis el porqué. Bueno, y además porque nuestra, nuestro sistema productivo no es el mismo que el alemán, obviamente. Nosotros, como ya hemos comentado antes, nos basamos en un sector servicios, cuando el alemán no. El Muy alemán claro. tiene fábricas, el alemán produce, el alemán eh, destina dinero a la investigación. Aquí en España no. Entonces no podemos, no podemos someternos a ese tipo de medidas. Pero en España lo que sí que ha habido ha sido un intento eh, de formar eh, una generación de personas cualificadas Para modificar. Generación. En teoría, nosotros. La, la que está en paro ahora. En teoría, nosotros, que, que en general no hay trabajo y lo que, lo que yo vivo a mi alrededor es una una etapa de Juanito Valderrama, del emigrante, sí, sí, que sí. se marcha a otras sí, sí, tierras sí, sí, sí. como nuestro y, compañero y volvemos canino, a. Eh, sí, sí. Juan Franque, que se marcha, que no marcha a otras tierras con la maleta en la cuerda. <risa> El emigrante, <risa> no, pero es verdad que, que volvemos un poco a lo de los años 60 de Sol y Playa. ¿no? Y es que este país económicamente solo funciona gracias a, a que es un país de servicios y ya está. Jesús, así. Hoy además desayunábamos mientras que preparábamos este programa y hacíamos ahí los corta y pega pertinentes que preceden a cada barrio canino. Eh, leíamos la noticia de que esta mañana se ha sabido el, el dato de, de, de iba a decir de, de empleo, ¿no? De desempleo del mes de octubre, ¿no? Oficialmente, según el INEM, son 4.360.000 desempleados. La encuesta de población activa que considera algo más que los que están apuntados al paro, eh, hace muy poquito tiempo decía 4.833.000 personas. ¿no? En cualquier caso, tengas la cifra de que estaba esta mañana daba el INEM, como la de la EPA, que es casi ya de 5 millones, estamos hablando de 134.000 personas más que lo, el mes de octubre del año, del año pasado. Es decir, eh, claramente eh, estas reformas que se han hecho, Eh, no han conseguido ni, mu ni mucho menos el propósito que a nosotros se nos ha dicho que tenían, otra cosa es que tuvieran otro, po otro propósito uh -huh. más oscuro y que no nos lo hayan dicho, pero ¿quién es el responsable de esto? ¿quién va a dar la cara hoy o, quién, o cuando sea, decir mira, hemos hecho unas reformas, hemos hecho seis decretos después, algunos de ellos con una semana de separación respecto al decreto anterior como ocurrió en febrero y sin embargo, aún así, tenemos 134.000 parados más este mes de octubre respecto al mes de octubre del año pasado Nadie dimite, nadie da explicaciones No pasa nada, aprobamos un séptimo decreto Que reforme la reforma que es pero lo que Todo depende de a quién preguntes Si preguntas a Rajoy la culpa está clara de quién es Y si preguntas a Zapatero Es que las cosas están mal en el mundo Hemos, lo hemos hecho lo mejor posible pero no se puede hacer mejor Así es como están las cosas Tato, pero, ¿Ya está? pero es que muchas veces piensas Como que te están tomando el pelo como un estúpido porque eh, Por supuesto Porque o sea, to, todo el eje de las reformas Era crear empleo Según los que las han hecho Y independientemente de que la situación mundial sea una catástrofe, aquí no se ha creado empleo. Pongamos que preguntamos a cualquiera de esas 134.000 personas. Como decía el anuncio este de las manchas, una solución quiero. <risa> pues igual, ¿no? Pues a ver quién es el listo que lo dice. <risa> Yo no... <risa> ¿Qué podemos esperar hablando con nuestra invitada, que a veces parece que este tema es algo que nos pica y nos lanzamos a ello y quitamos un poco el protagonismo a quien de verdad lo merece, que por eso lo traemos aquí, porque sabe más que, que nosotros? Eh, ¿Qué expectativas en próximas reformas eh, o hacia de crees que se encamina el mercado laboral? Pues es que vamos, de hecho todavía no habíamos hablado del último decreto, bueno no el último porque ha habido otro en octubre, pero todo está encaminado a promover la contratación temporal y lo que ellos llaman flexibilidad. flexibilidad y qué, qué es la, Porque a veces yo tengo la sensación, o sea cuando me dicen lo de medidas contra la temporalidad, digo esto lo ha diseñado Heidegger. <risa> Eso tiene un abstracto ahora, ahora entramos en la flexibilidad ¿Qué, ¿Qué, qué, qué es la flexibilidad? Uf, la flexibilidad no es nada bueno <risa> Y en el pacto del euro creo que se inventaron Un nuevo concepto Que era la flexiseguridad flexiseguridad <ríe> que era como, bueno esto, esto no me una una seguridad para nada pero yo creo que, que vamos eso vamos encaminados a una rotación constante a una contratación temporal constante y además te lo venden como si fuese algo muy positivo, que no quiero decir que no para ciertas personas no que, que es que tú tengas un trabajo pero bueno pues si lo dejas buscas otro y ya está sí, buscas otro igual de, de Precario, Por decirlo de una forma un poco suave, ¿no? Porque además los contratos temporales suelen ir revestidos de una precariedad importante. Entonces, en realidad vamos a eso. Vamos a, a contratos de un año en esta empresa, seis meses en otra y así toda mi vida laboral. Y luego hubo una manifestación promovida también desde el movimiento 15M acerca del pacto del euro. Eh, ¿Qué información puedes aportar sobre este punto en concreto? Pues de lo del pacto del euro, eh, sobre todo lo que se era curioso, no recuerdo muy bien cómo era la, la relación concreta, pero era como si disminuimos salarios y aumentamos la productividad, no sé muy bien cómo, eh, tenemos la fórmula perfecta para, para tener un montón de gente que igual, no lo entiendo, porque igual esa gente si cobra menos no, no compra, pero vamos a producir un montón. Era como una regla matemática que decías, bueno, esto... ¿Y en qué consiste risa. la productividad? Igual que flexiseguridad, seguridad que es un concepto so para concepto, el que so igual so todavía close. no tenemos edad, es hasta que, que, es que, que seamos jóvenes es que de oyes, 40. Oyes eso y dices, ya me la están colando. No sé cómo, es pero que, con esa palabra sé que me la estás colando. <risa> sí, <risa> me dice flexiseguridad y salgo corriendo sí, sí, sí, sí. sin parar. Pero, pero el concepto de productividad, que es algo que, que se trata mucho, es eh, sí. traducido a un lenguaje... Eh, más común, ¿en qué consistiría? Sí, es que en realidad no se refieren a que tú produzcas y vayas a hacer muchos coches por ejemplo, ¿no? sino que seas más productivo o sea que si una si una persona puede hacer el trabajo de dos, es que es una persona más productiva, entonces tú sacas más trabajo de, de tu empresa vale, digo, ah, Así no... se entiende de manera vamos meridiana, claridad meridiana vamos, te, lo, te lo voy a explicar tienes que, dar, tienes que dar clase en dos aulas a la vez vale vale vale vale vale no yo siempre había pensado que era una especie de truco porque creía que era una relación entre el no lo que tú producías a un nivel físico sino el dinero que tu trabajo generaba Y entonces me parecía que era... Sí, eso sería ideal, claro. <risa> bueno, pues si tú generas no, más dinero... Bueno, claro, pues el bien. truco de esto es que, por ejemplo, si tú vives en un país eh, como Marruecos, eh, tú eres un agricultor marroquí, eh, tus productos se van a vender más barato, por lo cual, aunque tú te mates a trabajar, eh, tu productividad siempre será menor que el mismo trabajo, exactamente la misma labor en un país en el que tus productos se vendan más caros Eh, tu productividad será mayor porque tu salario será mayor los ingresos que tú generas serán mayor estoy equivocado eso no, no sí, sí, sí vamos entiendo que se referirá un poco a, a todo pero es que son bastante abstractos a la hora de definir estos conceptos entonces no sabría darte una definición exacta Vaya. Vale. y por parte de los sindicatos ¿Qué tipo de reacciones piensas, crees que se van a producir? Estamos esperando a la primavera hispana, eh, huelga general ya, eh, no podemos hacer huelga porque no va a haber nadie trabajando dentro de unos meses. Parados a la calle. Yo creo que los sindicatos se han visto en cierta medida eh, superados por, por lo que era la, la voluntad de, del pueblo, digámoslo así, ¿no? Porque de hecho el 15M no es más que un reflejo de eso, es, es un reflejo de que la gente quiere otra cosa y lo que eran los organismos que se supone que defendían esos derechos no han salido en el momento adecuado. Eh, Y, y yo creo que se han resentido. De hecho, la idea que tiene en general la gente de los sindicatos mayoritarios y, por extensión, de otros sindicatos más pequeños, aunque no sea así, pues eh, es negativa. Y, y ya hemos visto que en otras manifestaciones convocadas a lo mejor por comisiones UGT, por, por decirlo los más grandes, pues a lo mejor no han tenido el seguimiento que podían haber tenido hace cinco años o, o hace más. O sea que sí que están perdiendo capacidad de, con, de congregación. Sí, de y por, por su parte, ¿crees? Porque aquí hay un tema importante, los sindicatos en buena parte viven de subvenciones. A su vez no exactamente, pero sí que reciben eh, subvenciones. Y tienen, por así decir, eh, también eh, de sus afiliados. Entonces, ser una marca eh, potente sí. eh, tiene una importancia porque te permite eh, tener más consistencia, más influencia y más recursos. Eh, desde el movimiento 15M, uno de los paradigmas es sin nombre, sin banderas, o al menos hacia en esa idea es la que se trabaja, ¿no? es de un hmm. movimiento ciudadano. ¿Crees que si se han visto sobrepasados eh, podrían sumarse dejando un lado eh, banderas, eh, o sea, su propia identidad? Cosa que yo entiendo que es durísimo y que en buena parte no tienen por qué hacerlo porque llevan desarrollando una labor desde hace mucho tiempo, o, o crees que se va a producir un resentimiento hasta hacia este movimiento que de alguna forma eh, está con ellos, pero por otro lado es paralelo y tiene un resentimiento hacia los sindicatos porque entiende que no han defendido sus derechos como deberían. Yo creo que los sindicatos son completamente necesarios, que tienen que existir, ya se llame... CGT, uso, comisiones, me da igual. Eh, y sería beneficioso que todo el mundo estuviese sindicado. Esto es una opinión personal. Uh -huh. eh, porque además creo que tendrían mucha más fuerza, que dependerían menos de esas subvenciones y que a, a lo mejor su vinculación política sería menor. Mm, la relación con un movimiento que no quiera eh, banderas, por decirlo de alguna forma, Pues eh, la veo difícil por parte de... igual por ambas partes. <risa> Porque, bueno, también tenemos que tener en cuenta que los sindicatos, aunque persigan fines comunes y en, al y en algún momento sí que confluyan, como puede ser a lo mejor para para para manifestarse contra determinadas reformas, también están enfrentados dentro de la empresa por ver quién tiene, quién tiene más representación. Eso, de hecho, ha sido una brecha en la negociación colectiva. Si tú promueves el convenio de empresa, le estás quitando también fuerza a los sindicatos, en realidad, sobre todo a los sindicatos mayoritarios. Su incorporación al 15M también la veo difícil desde el punto de vista de la gente que integra el movimiento. Porque a lo mejor ese, ese rencor, por decirlo de alguna forma, o no rencor, pero sí esa idea que, que se tiene, es difícil de eliminar de un día para otro. Obviamente por todo lo que han hecho también. Quiero decir, uh -huh. ellos no, no han actuado como a lo mejor se esperaba. Entonces está claro que que bueno pues que, que tú no puedes olvidar ni la gente en general pues no va a decir ahora son muy buenos porque siempre yo creo que aunque lo intentasen se les tacharía de oportunistas. Pero de la misma forma pienso que, que es imprescindible que exista un movimiento sindical. <risa> sí, ¿Te sí, yo con eso la verdad es que estoy completamente de acuerdo contigo y lo he discutido mucho. Y a mí me parece que hoy en día hay como una especie de discurso antisindical así un poco, un poco vago, un poco impreciso. Yo creo que viene de, de un resentimiento que, que entiendo y que comparto hacia los sindicatos mayoritarios, que se ven como, como vendidos, por decirlo de alguna manera, Pero claro, luego, si, si no reflexionas lo suficiente sobre ese discurso antisindical, te puede llegar, llevar a apoyar como que se eliminen subvenciones o que se intente, a través de la reforma de la negociación colectiva, quitarle fuerzas a los sindicatos, porque el resentimiento hacia los mayoritarios los tenemos todos. Pero una cosa está clara, y es que el sindicalismo es necesario porque si no... También olvidamos una cosa... Eh, un sindicato es una organización uh -huh. y una organización la componen muchas personas. Es cierto que a lo mejor eh, ese resentimiento viene por lo que ha hecho, eh, no sé si llamarlo la cúpula o a lo mejor uh -huh. pues pues la, la gente dominante en ese sindicato. Pero hay afiliados de base uh -huh. no y toda esa gente a lo mejor no está de acuerdo con la política que se ha llevado o con las medidas que se han adoptado. Uh -huh. Y de nuevo vuelvo a eso. Un sindicato podemos ser todos nosotros. Eh, si tú directamente lo que haces es promover que se elimine no intentas cambiarlo, quiero decir, a lo mejor lo suyo sería eh, integrarlo todo y hacer fuerza para que eso cambiase, mm. pero no eliminarlo, mm -hmm. es que yo yo no veo salida, sobre todo laboral si no existe una figura sindical mm -hmm. Sí, sí, sí, no, estamos perdidos parte, <ríe> Totalmente de acuerdo, te lo preguntaba porque durante la preparación de la manifestación de Bueno, de las manifestaciones por la educación, eh, había problemas con los sindicatos y había problemas por eh, si iban a participar, si iban a encabezar, qué sindicato iba a encabezar, sí. qué nombre, quién portaba la bandera, si les podíamos acompañar o no, y una serie de cuestiones bastante políticas, de política interna. Que, que no dejan de ser totalmente absurdas porque creo que todos entendemos la importancia de, de los sindicatos en la vida común de que tenemos unos intereses comunes compartidos y que creo que el trabajo está precisamente eh, igual no en olvidar nuestros nombres o esencia o eslóganes que creo que cada uno tiene derecho a aportar el suyo con orgullo sino en ver cómo podemos ir trabajando juntos mm, bueno a mí me gustaría ir en esa línea. Yo no veo negativo que alguien vaya con una... Quiero decir que si tú eres de CGT y vas con una bandera CGT, a mí me parece estupendo. O sea, no no sé. no. A lo mejor eh, sí que ahí entramos en el DVD y vencerás. Y al final nos reunimos cinco en un lado, ocho en otro y diez se van a manifestar a otro sitio. Y eso está claro que no tiene fuerza. Esto es por el miedo Tabico del 15M, que está acostumbrado a hacer asambleas. Y cuanta más gente, es más difícil ¿eh? poner en a la gente. ¿no? Está claro. Ay, somos demasiados. Bueno, antes de que no nos queda mucho tiempo de entrevista y antes de que acabemos, nos gustaría que nos finalizaras o nos dieras un poco las ideas generales de, de los decretos que nos quedan. ...que todavía quedan... Sí, bueno, nada, pues el último ha sido lo de la, la reforma... ...bueno, el último así, igual más importante... ...porque el de los becarios ya lo dejamos a un lado... ...pero sí que ha sido la reforma en la contratación... De los, ...de los contratos formativos, lo que decíamos de... ...vamos a ser jóvenes siempre... ...pues antes si los contratos de formación estaban... ...los podías hacer de 16 a 21 años... ...se amplió con la reforma a 24 años... Y ahora con esta nueva reforma se amplía a 30 años, con lo cual, bueno, pues, pues seguimos en la línea un poco de favorecemos la temporalidad y favorecemos un poco este tipo de contratos, que en un contrato de formación tú estás cobrando, tienes que cobrar como mínimo, pero normalmente nos movemos en mínimos un porcentaje del salario de un trabajador normal, no, es, no cobras el 100%. Y luego además la duración también se ha ampliado en estos contratos formativos que, que antes era... Entre seis meses y dos años como máximo y ahora se ha ampliado prorrogable a tres, lo cual se amplía la, la edad y también se amplía la duración del contrato. Pues seguimos en la misma en la misma línea y yo creo que es en esa línea en la que se va, ¿no? en la de la temporalidad continua y el tener este tipo de contratos que no pueden durar mucho tiempo y, y bueno, y cobrando menos de hecho, o sea que... y luego todos esos límites para terminar eh, los límites que se habían establecido a esos contratos temporales en la reforma del año pasado en los de la obra y servicio que hemos comentado que para reducir ese tipo de contratos se había puesto un máximo de tres años, etcétera pues esos límites se van a quedar en suspenso durante los próximos años hasta 2013 por este nuevo, nuevo Real Decreto. Eh, se suspende, con lo cual si antes, si tú superabas ese. tú encadenabas contratos, que se dice, eh, si tú superabas ese límite. Tú eras fijo en la empresa, que eso estaba bien si te iban a despedir. Uh -huh. Tú no te podían indemnizar con una indemnización de ocho días por año, que es lo que tiene un obro-servicio, sino que ya eras un contrato indefinido y eso era un despido, no una uh -huh. finalización de contrato. Ahora no, ahora puedes encadenar y como se ha quedado en suspenso, pues puedes seguir encadenando contratos temporales que seguirán siendo temporales y no, adquiri no adquirirás esa condición de fijeza ¿no? en la empresa. Volvemos otra vez. <risa> donde dije? Digo, digo Diego. y Es preferible en cualquier caso, y mira que es lastimoso decirlo, preferible que, que no quede en suspenso, es decir, aun cuando me dijeran, pues tienes que estar 20 años trabajando que te hagan fijo, mejor eso que indefinido, indefinidamente encadenando trabajos temporales. Indefinidamente Pero, temporal. Dios y... <risa> <risa> Mi, <risa> mío, <risa> qué pesadilla <risa> Déjanos oír más música, Canina, por favor. <risa> Antes de eso, ya vamos a despedir a, a, a Cristina. Te vamos a dar las gracias por habernos explicado todo esto. Y por habernos ha aguantado también. <risa> Aunque nos vamos a ir a casa con el come-come. Ya. Yeah. <risa> Pero bueno, eh, siempre es mejor saberlo. Muchas gracias por tus explicaciones. Hasta la próxima. Y que la, habrá. Sí, sí. que la habrá. Porque a poco que tardemos algo en vernos, habrá otros 6 u 8 o 10 decritos, dos reformas laborales y, y bueno, estaremos todos en a saber cómo. Eso sí, con el siguiente la siguiente reforma que hagan, yo vuelvo a ser joven porque me paso por muy poco de los 30 y, y ya la siguiente nos pilla, ya nos vuelven sí. a meter en eso de la juventud que siempre me, últimamente me han estado preguntando mucho si me queda o ya no me queda nada. Y gracias a, a estas reformas voy a volver a recuperar la juventud que, que el abono de transportes me hizo perder hace ya 12 años. Y en vez de, <risa> en vez de este padre familiar responsable que eres hoy en día, volverás a ser un joven descocado. Sí, sí, sí. <risa> Qué maravilla. Pues no salgo de música, Harry, lo necesitamos. Juan bueno, Juanfran, cuéntanos a ver. Vamos a ver, pues ahora vamos siguiendo un poco así la temática infantil. Pues vamos a hablar de dos autores que seguro conocéis bien todos eh, Vamos a escuchar dos canciones seguras, seguidas, perdón Una de Víctor Jara, que es Duerme Negrito Otra de Paco Ibáñez, Eras una vez Pues... Temazos Temazos, temazos... Yo he de decir que... De los que comentan, comentando, Comentando Duerme Negrito por ahí con la gente Ha habido gente que me ha dicho que le daba miedo De pequeño Ah, ¿sí? Los tres. No sé. Esos son dos temas, como siempre le gusta decir a Juan Fran, que no necesitan presentación. Efectivamente. Sí, estaba, estaba esperando la frase. Sí, bueno, pero vamos a simplemente pasar un poco por encima de, de la figura de los dos. Pues Víctor Jara, ya sabemos que es cantautor chileno, eh, militante del Partido Comunista de Chile, y que ello le llevó a, a ser asesinado por, por el régimen pinochetista. Y, y bueno, pues el, de hecho, el. El, el estadio en el que, ese estadio tristemente famoso en el que en el que desaparecía, entre comillas, mucha gente, hoy se conoce como el Estadio Víctor Jara. no Es una, una pequeña victoria, un poco tiempo después. Y bueno, pues eh, Paco Ibáñez pues, pues, nació en Levante, aunque pronto se exilia a Francia, con los inicios de la Guerra Civil, su familia se exilia, y él vuelve ya eh, vuelve al País Vasco. ¿no? al cabo de unos años, donde ya se impregna de toda esa cultura popular, de la canción y de la poesía popular, ¿no? y, y todo esto le ha marcado mucho. Eh, ha sacado siempre, ha querido siempre musicar de una manera absolutamente maravillosa. Eh, pues grandes poemas, de grandes poetas españoles. Seguramente el profesor M. sabe bien de lo que estamos hablando. Pues bueno, pues Gloria Fuertes, Machado, Goitisolo, que es el autor de la letra El Lobito Bueno. Eh, y bueno, y siempre dándole a su música un claro matiz reivindicativo y, y revolucionario, vamos. Así que, vamos, yo creo que ahí ya os dejamos. Dilo, con el, dilo. Con no necesita. Presentación. <risa> Duerme negrito y el lobito vuelo. Duerme, negrito que tu mama está en el campo negrito dueme tu negrito que tu mamá está en el campo negrito te va a traer codornice para ti te va a traer mucha cosa para ti Te va a traer carne de cerdo para ti Te va a traer mucha cosa para ti Y si negro no se duerme Viene diablo blanco Y sale, come la patita yakapumba yacapumba Apumba, yacapumba Yacapumba, yakapumba. Dweme, dueme negrito, que tu mama está en el campo. Negrito, dueme, dueme negrito, que tu mama está en el campo. Negrito, trabajad. Trabajando duramente, trabajando sí, trabajando y no le pagan, trabajando sí, trabajando y va tosiendo, trabajando sí, trabajando y va de luto, trabajando sí, pal negrito chiquitito, trabajando sí, pal negrito chiquitito, trabajando si, sí, sí, no le pagan sí, duramente sí.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 Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos.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 Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Vale. Barrio Canino. <risa> que bueno recuerdos también estas canciones bueno de ayer y de hoy y de siempre yo creo que estas canciones son completamente ya anacrónicas y nos van a durar siempre y eh, nos van a durar siempre como las lecturas del profesor M que también nos suelen acompañar cada viernes más o menos a esta hora qué, qué música de fondo me va a tocar hoy ritmo otra vez más sí, no, o... no. <risa> Además se me había olvidado ponerla, estábamos ahí hablando a pelo. Dios mío, sí, pues hoy traigo una, un, un tema. no un poema que tiene que ver con niños, tiene que ver con perros y tiene que ver con, con este día gris otoñal y, y demás, y además es un clásico, es un poema que de hecho leí en mi infancia y la verdad es que me encantaba y hoy pensando que, qué poema traer en vez de algo más arriesgado o actual me he decantado por un clásico absoluto porque este tipo de tardes otoñales siempre me, me han recordado esos días el poema es de Antonio Machado y se titula Es una tarde cenicienta y mustia Es una tarde cenicienta y mustia Destartalada como el alma mía y es esta vieja angustia que habita mi usual hipocondría. La causa de esta angustia no consigo ni vagamente comprender siquiera, pero recuerdo, y recordando digo, sí, yo era niño y tú mi compañera. Y no es verdad, dolor, yo te conozco, tú eres nostalgia de la vida buena y soledad de corazón sombrío, de barco sin naufragio y sin estrella, como perro olvidado que no tiene huella ni olfato y hierra por los caminos sin camino como el niño que en la noche de una fiesta se pierde entre el gentío y el aire polvoriento y las candelas chispeantes, atónito y asombra su corazón de música y de pena así voy yo, borracho melancólico guitarrista lunático, poeta Y pobre hombre en sueños, siempre buscando a Dios entre la niebla. Nos hemos quedado como bebés, tío. Aquí, en, en la musiquilla y la, la relajación, la paz que nos has traído una vez más. Yo y voy a acabar, tú decías que nos vamos a ir con el come-come Yo me voy a ir de aquí encantado O sea, estoy sentado en la mesa con dos biólogos que se la de investigadores Quizá dentro de poco venga otra más, trabajando, becada por el CSIT Y al final la juventud eterna nos la dan los empresarios Y vosotros nada más que manifestando, si es que chicos, no tenéis cabeza morería, y una... Bueno, bueno, bueno ¿Tú crees que eso es así, de verdad? Sinceramente. Y en verdad os digo que así será. Bueno, pues vamos a reflexionar también sobre las palabras del profesor M. Y también de esa sabiduría que siempre nos trae, que está escrita en los libros en blanco. Y bueno, yo creo que tenemos que pasar al siguiente tema, Harry, porque lo estoy esperando como agua de mayo, como agua de noviembre que nos está cayendo. Esto es un karaoke, Esto, nos va... <risa> Esto es un tema karaoke. Esto nos va a limpiar, nos va a limpiar de, de malos rollos y de ese come-come del que hablas porque hemos intentado a lo largo de las canciones infantiles que hemos traído ir yendo como del pasado hacia la actualidad. No vamos a llegar a la actualidad todavía pero hay algo que a todos, todo el mundo que está aquí ahora mismo y tiene más de 20 y algo años Esta canción le da buen rollo. Estás hablando de los Fraggle Rock, sí, señor. Sí, señor. sí señor. Una de esas. Mira, además, antes lo decías, es que siempre se estimula la misma parte del cerebro. Con dos notas reconoces esta canción perfectamente. Sí, sí, exacto, sí, sí. exacto. Y de. Y no solo eso, sino que además, ¿cuántas veces nos han echado de un bar con esta canción? <risa> ¿Eh? Y eso sí, que, eso sí que se queda grabado, ¿eh? Joder. <risa> Bueno, pero más pues, de buen rollo. Pues vamos a hablar un poco de, de, de los Fraggle Rock que a mí curiosamente a investigar un poco de información para, para contaros aquí me da cuenta de un montón de cosas que no sabían acerca de, de los Fraggle Rock. Bueno sabéis que estos muñequillos pues fueron eh, creados por por Jim Henson y de alguna manera eran su su ojito derecho no lo, el de lo que estuvo siempre más orgulloso de, de esta creación que claramente era destinada al público infantil pero que mm, tenía un montón de valores. Eh, Eh, Fraggle Rock, por ejemplo, pues, rechazaba siempre simplificar cualquier asunto, ¿no? individual. Si recordáis algún capítulo, pues solo mostraba las consecuencias y las dificultades inherentes de las acciones y relaciones de las personas, ¿no?, en este mundo en el que vivían, en que los fraggles aprovechaban de los curris, los curris trabajaban, pero a su vez estaban los Goris que eran más grandes, la montaña de basura, importante símbolo, icono. Y, y cómo unos y otros eh, se necesitaban entre ellos para poder vivir y los problemas que estas relaciones traían. O sea, lo que es una sociedad compleja hoy en día, solo que es llevada a un mundo mucho más más infantil. Y bueno, eh, pues, y aunque los Fragles, algo que es muy curioso, de verdad, que luego repasando un poco, dice, los Fragles siempre aprendían lecciones importantes en cada capítulo, pero nunca se acordaban de ellas. O sea, nunca las asimilaban ni aprendían nada. <risa> es verdad. Eh, como la vida misma. Yo, yo, también con todo esto de la reforma laboral, ¿A vosotros os caían bien los Fraggle Rock? Por pues, supuesto Y os dais cuenta de que somos los Curris Intentando alzarse contra los Fraggle Que viven despreocupados Efectivamente, y de hecho Recuerdo un episodio de los Fraggle Que a mí se me quedó grabado y que tiene mucha relación con todo lo que estamos hablando ahora y es un episodio en el que creo que era así la más contestataria, creo que se llama Lucy uh -huh, sí. de repente se da cuenta de lo mal que trataban a los curries y de que sin ninguna consideración se comían porque los fragles se comían lo que construían los curries sí. igual que entonces monta monta una asamblea para decir no señor, estos pobrecitos los tenemos que cuidar les tenemos que tratar con respeto, ¿qué pasa? que al final los fragles no se comen lo que construyen los curries y los curries se quedan sin trabajo Exactamente, y lo pasan sí, mal. Me y lo pasan mal y tienen que migrar y decir: No, ahora ¿Y ya, no, ya no se come lo que construimos y nos tenemos que ir. ¿Habéis visto a un curry llorar? Sí. Llorado, y tú mientras llorado. sentado en el sofá comiéndote un bocata de nocilla, inocente, claro. comiéndote todo ese argumento ¿eh? Pero asimilas, asimilas cosas, eres pequeño pero... Pero, pero lo dice, los sindicatos son malos, los sindicatos son malos, nos lo han enseñado los fragles Bueno, en cualquier caso, eh, desde luego, para todos los que vivimos aquella época tomando el bocata de nocilla y viendo los frágiles Es pieza clave de nuestra educación asimiláramos más o menos de sí. ello Luego otra curiosidad es que yo no lo sabía Que esta serie se, se creó Como que para que la parte rodada de los Fragel En todos los países fuera igual Pero la parte eh, humana, digamos Acordáis que había este señor que estaba con un perro Que vivía debajo, en cada país fue distinto eh, Nosotros aquí en España y en Noruega Teníamos la versión americana Este señor que tenía este perro, que era como un inventor ¿no? Tenía un taller ahí, que hacía cosas raras y tal Pero, por ejemplo, en la versión británica, mmm, Fraggle Rock es una isla o península rocosa, en la costa y hay un, hay un faro en ella, y este hombre es el farero. Digamos que los Fraggles viven en el subsuelo de esta, de esta isla, o en Alemania la, toda la acción transcurre debajo de, de un... ¿hmm? De un tío de un taller, perdón, de un taller mecánico O en Francia, por ejemplo, era una panadería Entonces todos los, los personajes Digamos humanos de los Fraggles Que estaban ahí siempre intentando evitar eh, En cada país representaban a alguien Típico de ese país, digamos Y aquí no hicieron nada, aquí nos pusieron el americano Porque hubieran dicho, no, vivían debajo del de suelo De un desempleado que no, no hacía nada El perro no hacía nada tampoco Cállate, que igual hubiera pues, sido de Vivir debajo de un torero o algo así Hubiera sido, hubiera sido peor <risa> Que Nacho ha dicho que era un inventor Porque le veía sentado y diría, estará pensando Yo cosas? no sé lo que era. Llevaba una bata o algo así, ¿no? Llevaba una bata, este hombre <ríe> Ya está, científico, inventor, lo que sea. Pues eso, lo que lleva los científicos bata. Bueno, pues nada más que comentaros. En cuanto oigáis los dos primeros tonos, espero que, que os traiga el buen rollo que, que me trae a mí cada vez que la oigo. Así que vamos allá. Fraggle Rock. ...una canción infantil muy apropiada para decirnos hoy... ...con este que llueva, que llueva... ...la Virgen de la Cueva... ...nos vamos a... ...yo bueno me voy a despedir ya... ...volveremos aquí en siete días... ...así que yo ya no tengo nada más que deciros... ...nada más que hoy lo he pasado muy bien aquí con Cristina... ...y con esta selección fabulosa de canciones infantiles... ...del Doctor Harry. Sí, sí, nos vamos y... ...no sin antes... ...dar un, un nuevo y un último coletazo... A, cronológico a la música infantil... Eh, vamos a hablar de La bola de cristal sí, Claro, saben sí. Sí, falta aquí una canción de los electroduendes Yo, Y espero que no hayas traído una canción La canción de cabecera, que sea no, algo de los electroduendes no. Vamos a oír algo bueno de verdad Algo subversivo Yo voy a decir algo Pero así claramente y con la mano en el pecho Esto es lo mejor Que se ha hecho en televisión española, por lo menos Para niños, pero vamos, de largo. No he visto nunca un programa que... Yo me acuerdo, yo era niño cuando lo veía y es que me tenía pegado. Yo me levantaba temprano todos los sábados por la mañana para ver la bola de cristal. Con mi hermano lo tragábamos entero, todo. Y, y ahora viéndolo ya de mayor digo... Hostia, Hablan del capital, del de, de mercado, de no sé qué, de la plusvalía, todo eso lo, lo hablaban y tú eras un niño y viendo las electroduendes que hablaban de todo esto y te quedabas así con una cara diciendo ¿De ¿qué, qué están hablando? Pero sí. mola. ¿De qué están hablando? Pero ese es el malo. La, la, la, la bruja de que, diría, Ese ¿sí? que dice viva el capital pero, es malo. No, no, al final es cierto lo que dicen de que estos políticos nos educan hacia su lado y ahí nos comen la cabeza, es cierto. O sea, nos pusieron la bola de cristal. Y aquí estamos. Sí, pero. Bueno, y, y la mitad está en el otro, lado sí. <risa> No, pero es cierto que, que bueno, yo no estoy no seguro de que supiera muy bien lo que, lo que estaban haciendo cuando dejaban a esta mujer, a Lolo Rico, que fue la Lolo... creadora ideóloga del programa, ¿no? Lolo Rico no sabía, lo que no sabía, lógico. Lo eran los que la contrataban. Yo luego me enteré, además, de que su, su brazo derecho en todo este asunto de la bola de cristal era Javier Gorruchaga, nada más y nada menos. Mm, sí, sí, sí, eran, Entre estos dos personajes crearon un poco todo este, el mundo de la bola de cristal. En el que luego ya pues entrarían personajes que todos conocemos, ¿no? Alaska, Pedro Reyes, Anabel Alonso, por ejemplo, muy de jovencilla también estaba allí, eh, Pablo Carbonel. Eh, había actores también del cine español, eh, ah, sí, sí, me acuerdo, no me acuerdo del nombre ahora mismo, eh, actores típicos secundarios del cine español que aparecían siempre por aquí haciendo sketch o historias, mm, recreaban pasajes de la historia adaptados a tiempos modernos, eh, ponían constantemente en tela de juicio cosas que en el teledero un niño podía oír, ¿no? Como por ejemplo Plusvalía o, o La Bolsa que era La Bolsa, ¿no? Me acuerdo de un episodio contado por los electroduendes hablando de La Bolsa ¿no? que salían como volando angelitos ahí decían ¿Cuándo... Cuando sube La Bolsa alguien se embolsa muchos millones Mucho <risa> dinero ¿Cómo era? Cuando sube La Bolsa mucho dinero alguien se embolsa porque en el mundo infantil rima Sí, sí Pero lo que nos ha descubierto el tiempo es que cuando baja también <risa> Y además es el mismo <risa> Bueno, pues, aparte de todo esto, había una... una... Empezó el programa en el año 83, quiero eh, recordar, Y al principio solo tenía tres partes. Para el año 85, me parece, ya empezó a haber una cuarta parte que se llamaba así, la cuarta parte, en la cual eh, los niños de la época pudimos ver actuar a las nueve y media, a las diez de la mañana, a escorbuto, <risa> por ejemplo, eh, los Nicky, Glutamato eh, Yeye, o sea, una serie de personajes degenerados de la época que pasaban por allí, cantaban canciones con sus pintas. Por supuesto, los niños estábamos encantados de ver a gente con pelos de colores, pintas estrafalarias, haciendo cosas raras, ¿no? Claro, es lo mejor que te pueden poner. Y además, eh, gran parte de estos personajes que pasaban por allí Crearon canciones a propósito para, para que las cantaran los electroduendes Que eran los que llevaban todo el programa ¿no? eh, Eran Maese Cámara, Maese Sonoro, Adavidio, Bruja Truca y La Bruja Vería que Era el mal, el capital ¿no? Y bueno, pues estos personajes, pues deciros Desde Santiago Serón, Carlos Berlanga, José María Cano, Sin esto total, imaginaos sin esto total que crearían para niños ¿eh? Eh, Los Rebeldes, Psico Veneno, Los Nikis Luis Migueles, el, el, el Pareja artística de Magnamara, que también hace poco sigue por aquí dando coletazos, o el mismísimo Pepe de Lucía, que creó la canción, el hermano de Paco de Lucía, la canción que era insignia de los Electrodondes, somos los Electrodondes. Pero hoy vamos a oír ese tema que todos teníamos en la cabeza cuando éramos pequeños: la Bruja Vería cantando No se ría. Esta canción que era compuesta por Santiago serón la cantó Alaska también, pero aquí tenemos la versión auténtica, la que se creó para ella, para la Bruja Vería: No se ría. <risa> Dzień